Claro, oh, wow. otra guerra mundial, ¿no?, por el problema de, de las bombas nucleares, de sí. que dejaran todo, pues eso, totalmente... Est que se quedaron solamente los esqueletos de los edificios, que no hubiera sí, ningún sí, mamos, ni, ni plantas, ni animales, ni prácticamente nada de nada. Pues y resulta del mundo, claro. eh. que, que, que no ha hecho falta en las bombas nucleares, sino que nosotros, nosotros hemos sido las mismas bombas no nucleares exactamente, exactamente, poco a poco. Nuclear Estaba en, en, en nosotros mismos, ¿no? no hacía falta irse muy lejos a buscar... <risa> en la teoría de la Tierra como vaya, como un ser vivo, eh, se dice que el ser humano es el